Mindalia.com Mindalia.com Somos la comunidad de la nueva conciencia Bienvenidos familia, gracias por acompañarnos durante el fin de semana en nuestra multiplataforma Hoy estoy muy bien acompañada, tengo conmigo a Mari José Villamarín Vamos a recibirla en nuestras pantallas, hola Bella, ¿cómo estás? Hola Buenas tardes, buenas noches, buenos días a quienes les toque en horario y muchas gracias a Mindalia y a ti Laura por invitarme a esta entrevista tan bonita. Bueno, la gratitud, como siempre, es nuestra, Mari José. Hoy traemos un, un vídeo de actualización porque voy a poneros un poco en contexto. El pasado mes de diciembre tuvimos un especial de predicciones en el cual Mari José Villamarín participó y a este punto, abril 2025, muchas de esas predicciones ya se han cumplido. Así que la voz que anticipó el futuro, Mari José Villamarín, está aquí para actualizarnos, para hacer un poco el repaso de todo lo que ha sucedido en este tiempo que va del 2025 y todo lo que vendrá también para el resto del año. Vamos a comenzar hablando por algo que sucedió justo a, a inicios de año, nada más abrir que fue ese terremoto de Japón, marijose de hecho tú, recuerdo que tú me escribiste y me dijiste Lau, yo esto lo hablé contigo en la entrevista acaba de suceder, me lo mandaste en primicia, yo no lo había leído y fue para mí como un shock total Sí, fue así eh, las imágenes se superponen perdonadme por la voz que estoy un poquito cogida, las imágenes se superponen. Nunca eh, nunca veo fechas, ni nunca veo eh, el tiempo preciso, pero sí la constancia y la, la, eh, como la necesidad de compartirlo por porque va a ser ya. O sea, es como que el tiempo se te echa encima, pero no sabes cuándo porque no hablo de años ni de muchos meses veo prontitud ¿eh? entonces cuando hablé de japón también tengo que señalar que eh, este verano va a sufrir muchísimo ¿eh? Eh, hay imágenes ahí y de hecho si estudiamos un poco y escuchamos a científicos geólogos etcétera nos damos cuenta que no es solamente visiones sino que están latiendo ya en presente o sea que no es algo que puede pasar que igual se da dentro de 100 años no es presente ¿eh? y es en todo el mundo unos van a sufrir más una temporada pero repetidamente y seguidamente va a ser otra parte del mundo Y esto se va a dar continuamente. No va a ser solamente, ah, bueno, pues le ha tocado, pues yo que sea la latitud sur, eh, y bueno, qué pena, está muy lejos, tal, ¿no? Es seguido, constantemente. Puede ser Norteamérica, porque se está moviendo la falla de San Andrés. Y yo dije también que Yellowstone va a explotar, que estamos muy cerca en el tiempo cerca en el tiempo que puede ser años no meses sí sí por la, ne la necesidad que tengo de que algo es inminente es una sensación personal ¿Mm? yo tengo a lo largo de la vida eh, como mucha gente no soy la única gracias a dios y que siempre tengo en soñaciones sueños pero vividos ¿eh? al igual que tengo esas ensoñaciones con respecto a temas políticos temas eh, religiosos temas de conflictos temas políticos entonces todo se va uniendo a veces ves como una cabeza no no la ensalva no las no las ajustas te viene otra y al final van cogiendo forma en el rompecabezas. El mes de febrero ha sido un casi un puntal para mí por esas visiones, tanto diurnas como nocturnas. ¿Cómo son las diurnas? Pues que estás así, con naturalidad, y empiezan a pasar imágenes delante de ti, dentro de ti, mejor dicho. ¿Estás aquí? Y estás en otra frecuencia viendo algo. No lo paro, lo dejo pasar, no me da miedo. Es como una perspectiva de acontecimientos. Que luego, a lo largo de mi vida, en distintas experiencias, he visto que se ha ido fraguando Que se han ido materializando. ¿no? Entonces, voy a empezar por algo muy sencillo. De unas visualizaciones pequeñas. Eh, en la noche en las que yo participaba y sentía y era que venían tropas o milicias a los pueblos donde yo vivo, alrededores, y tiraban las iglesias. La gente lloraba. Decía, pero ¿por qué? Ahí se han casado mis padres, ahí eh, bauticían mis hijos. ¿Pero por qué? Ay, no, es que dificulta ver el monte, las perspectivas del de lugar, y es muy viejo esto. La gente lloraba. Pero yo luego me di cuenta que en, en mi pierna izquierda tenía unas letras en árabe que yo no entendía, pero sabía que era árabe. Entonces yo pregunté, ¿qué es lo que está aquí escrito? ¿Quién, ¿Quién me lo ha escrito? Yo no lo he escrito. Y sentí muerte a la cristiandad. Puede puede parecer muy muy rompedor o muy exagerado, pero lo estamos viendo también. Fue muy paralelo a lo que estaba pasando en Siria y que poco a poco fuimos viendo imágenes y acontecimientos de lo que estaban pasando en Siria que era la persecución de los cristianos, empalados, quemados y decapitados. Y esto no se habla. Entonces, yo seguí viendo esas imágenes, pero ya no estaba en, la, en América, no estaba en, en Afganistán, no estaba en este extremo oriente, estaba aquí. Y esto va a llegar aquí. Está pasando en Inglaterra, está pasando en Francia. Eso va a traer muchas consecuencias, ¿eh? Entonces, hay imágenes constantes. Hace como una semana también muy vivida. Estaba en un edificio eh, cerca de aquí en una ciudad pequeña y se empezó a mover todo, terremotos. Salimos fuera la gente corría pero mi visión era como si se extendiera las fronteras ella más allá fuera fuera en otro en otro continente en otro continente y se estaban dando casi paralelamente terremotos simultáneos muy fuertes podrían llegar a las 6.5 7.58 ¿Mm? y no había manera entonces yo pensé mejor fuera que dentro de un edificio y me senté en un banco miraba horrorizada como corría la gente porque nunca había pasado en ciertos países y se estaba dando lo vemos más natural en japón o en lugares que se mueven más como en turquía etcétera pero en otros decimos que raro nunca ha pasado Pero está pasando y seguirá pasando a lo largo de este año, el que viene, el siguiente. Y cada vez serán más fuertes los sismos, los terremotos, los maremotos. A la par que yo estaba sentada en ese banco, vi un hombre muy delgado, como albino, entre el pelirrojo y albino, con los ojos casi transparentes, como enloquecido, llevaba una jeringuilla. Y me impregnó, yo no me pude retirar del todo, pero me impregnó con un líquido y yo aparté la cara y era que me rozó el, el cuello. Y ahí supe que venía otra enfermedad. O sea, es como que va recogiendo las imágenes, las, las, las estás viviendo Pero sabes no hay una voz en off que me está diciendo ahora significa no sabes lo que viene entonces ha sido un mes de continuas imágenes de mar que suben las costas de que muchas ciudades van a ser casi borradas por esos terremotos y es en este año El que viene, el siguiente. Es, o sea, es, es todo muy seguido. Es como que empieza la convulsión, sigue, sigue, sigue y se acelera. Unos más que otros sufrirán, sí, pero es en general en todo el mundo. Zonas que se abrirán desde abajo, porque las masas tectónicas serán mucho más eh, fuertes en moverse y en derribar los territorios de la superficie. Eso es lo que te puedo ir contando, que he estado viendo. Gracias Mari José, gracias por por el aporte. Eh, precisamente estaba recordando que um, una recomendación que se producía a lo largo de toda la entrevista era el tema de salir de las costas en la medida de lo sí. posible, de alejarnos del mar, porque se preveía no solamente en diferentes puntos de España, como ya hablamos, lamentablemente tuvimos que vivir el pasado octubre de 2024 en Valencia también se preveía que zonas de Latinoamérica quedaran, quedaran completamente inundadas. Esto sí. hace no mucho se ha producido en Argentina. De hecho, ha habido algo muy similar a lo que tuvimos aquí en España. Quizás no ha resonado tanto en, en este país porque bueno tendemos siempre un poco no a materializar más lo que nos queda cerca, pero ha sido realmente bestial. Incluso nosotros, que compartimos con muchos especialistas de esa zona, nos decían, estamos incomunicados, eh, no podemos tener acceso... A electricidad, a internet, no sabemos nada, hay gente que está perdida, desaparecida, ha sido tremendo. Sí, pero no solo en Argentina o en España, en Cuba también me comentaban que habían tenido eh, algo parecido, muy brutal, de muchísima gente desaparecida, cientos y cientos de personas y no hay ayudas, no hubo ayudas. En otras partes quizás sí a ese tipo de ayudas pero en la mayoría no los gobiernos lo saben saben todo lo que está pasando lo que va a pasar porque los científicos lo saben solo que tienen el mandato de alguna manera de no expandirlo porque porque vamos a crear mucho dolor mucho eh, en, no sé rapide el eh, No sé cómo llamarlo, en enrabiatamento o, o paranoia, mejor paranoia en la población mundial y no va a haber ninguna solución porque cómo ayudas a tantos millones. Pero yo siempre digo que son muy prestos a meter miedo durante tiempo y también se puede ayudar sin meter miedo para que la población salga de ciertos lugares y no lo están haciendo y esta información la saben desde hace décadas no es de ahora son décadas entonces hay informaciones que también te llegan por vía privada de personas que están en, en vamos a decir centros militares y te lo confirman que ya lo sabían pero que tienen prohibido decirlo Yo no hablo de la media, sino altas jerarquías de Estados Unidos. Entonces, ellos ya se preparan, se están preparando mucha gente, pero la inmensa mayoría de la población, si pasa algo, estarán sin ningún tipo de ayuda, sin ayudas de ningún tipo desaparecerán. Por eso hablo mucho de las costas. Porque es el principal peligro. Y yo animo mucho en estos meses la gente a un plan B. Que se vaya esas costas, que se vaya de las ciudades. No digo que dejen su trabajo ni nada, porque a veces no podemos planificarlo todo. Es imposible. Pero sí que tengamos un plan B por si acaso sentimos que algo empieza a pasar. ¿Eh? Observar a los animales, eso los pastores lo pueden entender perfectamente, los animales nos, nos van hablando, la meteorología, el movimiento de la tierra, el cielo, nos está hablando todo el rato y no prestamos atención, prestamos atención a lo cotidiano, a nuestro trabajo, los móviles, esto, lo otro, lo que dicen del fútbol, las revistas del corazón, sí María José, necesito eso, porque si no… Qué tristeza de vida, pero es bueno, es bueno saber la verdad y planificar. Lo de salir de las costas es lo principal y tener alimentos para unos cuantos meses, cuatro o cinco meses mínimo. Lo más indispensable, no solo porque los gobiernos nos han hecho el anuncio de 72 horas, lo van soltando de poco en poco. Y te vas preguntando, ¿qué va a pasar? Hay muchas ciudades de todo el mundo y me llegan notificaciones y que están sin luz. En Argentina también. Dos días sin luz. Ahí se te perece todo. Tu frigorífico se pierde todo. Todo lo que tenías acumulado. No puedes lavar, no puedes recoger el agua de las tuberías. Estás indefenso. Entonces, planificar. ¿Cómo tener lo mínimo? O sustitutos para tener luz, baterías, comida preparada y acondicionada para que no se pudra. Todo eso es prevenir. No cuesta nada. No cuesta nada prevenir. Y cuando oigamos, que lo estamos oyendo, qué bueno, están hablando de paz fijaros lo que está pasando también con los aranceles etcétera esto no va a ir y se va a parar nos va a traer consecuencias muy graves de tipo financiero tener dinero en casa no cuesta nada si sí, quieren hacer una moneda única y digital para tenernos controlado esto no tiene un sentimiento de se les habrán cruzado los cables. Estarán eh, queriendo cambiarlo todo en poco tiempo, no. Es una, una planificación que lleva siglos. Quieren reducir la población. Saben que vienen acontecimientos sísmicos, ecológicos mundiales y que el, el universo se está moviendo. Entonces, están planificando todo con máximo detalle, que lo van expandiendo de poco en poco a través de, de revistas, de informaciones. La gente, la mayoría, no se lo cree o no lo identifica, pero todo se va a caer, tanto lo económico como lo político, como la paz. La paz no se va a dar. Hablan de paz, no la va a ver y las guerras seguirán hasta la total entonces por qué no prevenir y cuando hablo de todo esto es una premura que antes no me salía la palabra tengo premura por comentarlo porque lo siento cerca porque está ahí está a la vuelta en la esquina por eso lo comento Bueno, Marijose, hay otro punto que has tocado al inicio de la charla. Hablabas de Yellowstone. Igualmente también estuvimos comentando hace poquito. Bueno, Marijose, yo estamos casi siempre en comunicación y me enviaba ya la noticia, eh, la tengo por aquí delante, que había había habido un bloqueo sin precedentes en la entrada de Yellowstone de osos. Sí, sí. Es lo que he hablado antes de que la naturaleza y los animales siempre se preparan. Nosotros estamos to totalmente perdidos. Pensamos que lo sabemos todo, que lo podemos todo con uh -huh. nuestra tecnología, con, con lo que hacemos cada día, pero nos quedamos solos en la naturaleza y estamos totalmente perdidos. Solo que solamente aquellos eh, seres humanos veninos que aman su naturaleza, la respetan, la cuidan, saben de esos símbolos y de esos, eh, de alguna manera, llamamientos de la Madre Tierra. Porque oyen escuchan perfectamente cómo se mueven sus animales y los identifican como una respuesta que va a llegar. Entonces lo de los osos, al igual que también en Australia se vieron muchísimos lobos en carreteras, Ellos son el precedente de que algo va a ocurrir, de que se está moviendo algo muy muy muy por debajo. Entonces, hasta que llegue a la superficie va a pasar un tiempo, pero es corto ese tiempo. Y vuelvo a decir, porque a veces me preguntan, "Pero dime el día, la hora, el mes, todo todo." Les digo, mira, yo no soy Dios ni tampoco un profeta. Simplemente veo imágenes pero eso lo ve mucha gente a mí me ha tocado hablar lo hablo pero hay mucha gente que, que ve y que siente ¿eh? entonces ¿por qué me preocupa divulgar que quiero que la gente abra en los ojos bueno quiero es una pretensión mía ¿eh? o miedo pero la información es es importante la podemos utilizar o no podemos dejarla en el cajón y decir, bueno, se puede equivocar, claro. Por eso digo que yo no sé el día ni la hora ni el mes, pero estamos ahí en una franja muy corta. Una sensación, es como cuando sientes que va a llover y notas la humedad en el aire, lo no notas, mm. va a haber cambio de tiempo. Uy, me duele la rodilla. Va a haber cambios también. Bueno, Hagamos caso, vayamos a casa por el paraguas y las botas, ¿no? Bueno, pues la naturaleza también te está hablando así. Y como estamos todos conectados con todo, aunque no lo entendamos, hay personas que conectan en un momento determinado con cierta información que está ahí, en el todo. En una frecuencia que tú como sintonizando una radio, una frecuencia, pones la radio, no eres muy consciente, vas dándole, dándole, clac, y aparece una frecuencia, un número, y empiezas a ver o a sentir, o a soñar, ¿Eh? para mí no son sueños, son ensoñaciones como antiguamente los chamanes tenían. Los buscaban y a veces llegaban a ellos porque estaban preparados Entonces toda esa información ya está, está por todas partes Es muy evidente todo No hace falta ser vidente ni profeta Se ve todo lo que está pasando, lo que quieren hacer Tienen mucha prisa Estas personas que están detrás y que no conocemos En todo En dejarnos sin nada En dejarnos sin vida Y los que quieren manipularlos Esa es la verdadera verdad Que estaba oculta hasta, hacia, hasta hace muy poco Tenemos que verla, por favor, verla Aunque no creamos en nada Pero verla porque es muy evidente ya De que hay unas luchas, unos dicen que sí, otros que no pero todo va a la par, todo se está uniendo para llevar a cabo esos planes que algunas personas lo ven a través de sueños, a veces eh, en imágenes, llamémosle como oye, llamémosle, da igual, pero recogemos esa información y la información se va a dar y se estará dando y se verá, no porque lo diga yo, sino porque ya es más que evidente, el que quiera verlo lo va a ver y el que no seguirá su rumbo como los tres monos. Esa es la cruda realidad y ellos saben que menos del 10% de la población mundial no quiere saber nada, por eso sus planes siguen adelante. Hay un tema que yo creo que toda la audiencia se estará preguntando o estará pensando no en una persona es que con la entrada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos se prevé no se temen eh, muchas cosas, Maricose, desde la subida de impuestos que ya es un hecho de muchos países hasta posibles guerras que ya también se está hablando sí. de eso. Pero también se prevé, incluso hay gente que especula sobre un nuevo orden mundial que pueda venir encabezado por esta nueva presidencia. ¿Cómo sientes tú esta sensación respecto a la situación que pueda llegar a darse? Bueno, eh, con Trump tenía mucha esperanza mucha gente. Pero no le van a dejar hacer lo que él quiere. Eh, puede ser presentuoso, como un payaso y tal, pero es muy inteligente ese hombre. Y sí quiere quiere que su país esté en la cúspide como antes ser primera potencia, pero es que los que realmente rigen todo este mundo no lo van a permitir. Al igual que no permitieron a Kennedy que el dinero fuera de Estados Unidos y no de ellos. No lo manipularán ellos. Entonces lo asesinaron. Atrán si se pone en sus en su camino también lo pueden liquidar. Y China no está por la labor de quedarse quita Si le aprietan mucho las tuercas, va a saltar. Y de hecho saltará. Entonces, ¿qué es lo último que se produce ante tanta crispación? Las armas, los soldados. Pero eso también lo saben y lo tienen ya prehecho eh, pre Y está hecho de alguna manera porque cientos y cientos de tropas de todo el mundo, incluido España, están en ciertos lugares esperando nuevas órdenes. O sea, todo no va porque, ¡ay! ha saltado eh, alguien, ha dicho no sé qué, ha, ha saltado la chispa, ha, de repente. No, y de repente ellos saben cuándo y cómo lo tienen que hacer. Está ya confabulado está hecho el orden mundial para mí ya empezó porque ya no hay una democracia en ningún país de europa ni del mundo es una censura constante y lo vemos lo vemos constantemente yo hablo con periodistas me dicen no podemos decir esto no podemos decir lo otro entonces la gente no se entera Y los valientes se arriesgan, algunos desaparecen, otros qué raro, se suicidan, otros se tienen que ir del país y esto se va a poner cada vez más difícil. No porque se me ocurre a mí, no es que lo vamos viendo. No hace falta imaginar mucho. Esto lo planificaron hace muchísimo tiempo. Y lo están llevando a cabo. Que quizás no haya estado encajonado en su tiempo o en sus años, pero lo están llevando a cabo. Hace cinco años ganaron. Nos llevaron a todos de calle. Nos mintieron hasta no más. Nos siguen mintiendo. Nos siguen mintiendo. En la entrevista que me hicisteis el 2024, febrero, yo dije que no había países ya que no había eh, clases políticas. Simplemente un circo. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Unos son de A, los otros son B, los otros son C, pero todos eran la mano y van a cenar juntos. Todos siguen el mismo patrón. Ya no hay democracia desde hace mucho tiempo y la vamos a sentir cada vez más más fuertemente más fuertemente todo va a ser como lineal paralelo tienen tanta prisa que lo van a hacer toda la vez o sea crisis financiera problemas energéticos enfermedades fuertes creadas para diezmar más la población con todo lo de atrás y lo de adelante guerras fraticidas etcétera, etcétera. y lo que la madre naturaleza que se ha provocado también muchísimo más de lo que ella hubiera hecho con sus bombas atómicas bajo el mar y en tierras explosiones que la gente igual ni se entera pero todo eso está modificando está alterando y les da igual está igual entonces lo único que quieren destruir todo lo que sabemos que está, nuestras creencias, nuestra forma de vivir, nuestra independencia, que no pensemos y manejarnos de poquitos. Ellos quieren llegar como las rocas de Estados Unidos, que al final las dinamitaron o las tiraron, ponían 500 millones y somos casi 9.000 millones de seres humanos. Quieren dejar en 500 millones. Entonces, ¿qué es eso? Acabar con la humanidad. Mira, nos cuesta tanto comprenderlo. Nos cuesta tanto creerlo. Porque en nuestra mente y en nuestra alma no hay tanta perversidad, pero ellos la tienen. Porque les da igual el ser humano. Nos utilizamos pues, para sus sus creaciones, sus intereses, daros cuenta de que ellos llevan todo lo económico hasta lograrlo siglo tras siglo, han ido derrumbando a través de la maldad, porque no tienen escrúpulos. Dicen que son 13 familias, etcétera Sí, pero detrás hay unos gobernantes que no vemos ni tú ni yo y ellos son los que dictan. Y no tienen empatía ninguna, ni saben lo que es el amor, ni saben lo que es la pena, ni el compromiso, ni la ayuda. Entonces no nos entra en la cabeza que seres humanos aparentes puedan desearos, desearnos tanto mal, pero existe Y todo lo que está pasando en el mundo con las guerras están provocados por por esos seres. Cuyas cabezas que vemos son sus aliados. Si les dicen, "Vete por aquí", van por ahí. Entonces, lo tenemos difícil, sí. Pero es bueno saberlo. Y como he dicho antes, tener plan B, C, D. Lo que nos pueda pasar, yo mañana me puedo caer, yo que sé limpiando la cocina. Pero lo que podamos evitar, sabiendo lo que viene, es tener otro plan. Ya sé que es muy bonita la costa, ya sé que es muy cómoda la ciudad, pero pensemos, si no tenemos planes y vienen todas estas situaciones que son muy rápidas. Yo no hablo de, alguien me entrevistó y me dijo, ah, mi mujer, Dentro de 100 o 200 años puede pasar todo eso. Digo, no, no. Está en esta década y lo vamos a ver todos. Entonces, prepararse no cuesta dinero, ¿verdad? Sino poco a poco. No hace falta comprar. Que no sabemos hasta dónde va a llegar todo ese orden mundial y que lo tuyo no sea tuyo. Que no tengamos propiedad privada. ¿Cómo se destruye todo? A través de guerras. A través de efectos financieros macabros, porque es terrible mirar lo que pasó en 1929. Fue creado, derrumbar para volver a crear de otra manera. Todo tiene un sistema y un porqué. ¿Eh? Yo no soy financista, ni economista, eh, ni matemática, ni, eh, ni políglota, ni... ni ni entiendo de, de cómo se mueven eh, las guerras eh, ni las milicias, pero entiendo lo que hay detrás de todo eso. Siempre lo vi y lo sigo viendo. Por eso me parece tan importante despertar a la gente, los que quieran, porque siguen muy dormidos, muy, y ellos lo saben. De hecho, yo recuerdo, María José, que... Una de las cosas que yo te pedía en la entrevista era como el intentar dar una mirada positiva porque justo se acercaban las fechas de Navidad, entonces, bueno, como para intentar... Y tú me decías, Laura, es que yo tengo que ser realista. Yo estoy aquí para dar información, para prevenir a las personas a que puedan estar informadas, a que puedan estar despiertas, que es justo a este punto de la charla al que acabamos de llegar. Antes de finalizar, permíteme que veamos un vídeo muy rapidito, informativo sobre Mindalia... Y vamos a por la última pregunta de la entrevista. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Gracias a todos por ser parte de Mindal y a ti también, María por ser parte de esta pequeña gran familia. Eh, estamos llegando al final de esta charla y yo voy a hacer acopio de esa, ultima, esa última parte de la entrevista de 2024, que por cierto podéis buscarla, está en nuestro canal de YouTube, la podéis ver dentro del especial de predicciones, eh, pero sí que me gustaría que a día de hoy, a abril 2025, podamos dejar ese consejo que en su momento dejamos Mari José, que ha sido tan beneficioso para muchas personas, yo he podido leer personalmente todos los comentarios que ese vídeo tiene y había muchas personas que han creído en tu palabra y que precisamente por eso ya se estaban preparando entonces me gustaría que a modo de despedida de cierre, vamos a llamarle así porque no me gustan las despedidas de cierre de la charla de hoy, podamos dejar ese consejo esas palabras de esperanza para las personas que te van a ver ahora, que te van a ver mucho más tarde, pero que necesiten de verdad recibir esa información. Con esto yo me despido, gracias a todos por estar aquí y os dejo con el mensaje de Marijose. Bueno, ser positivos es mirar al frente y ver la realidad tal cual y lo que se esconde detrás. Ser positivos también es tener la mirada como la de un niño, ver y sentir que estamos protegidos que nuestro ser está envuelto en algo muy hermoso, que es la divinidad que llevamos dentro. Y esa divinidad nunca se debe de abandonar, es la que nos va a ayudar siempre, más que un teléfono móvil, más que un viaje, más que un recreo o irnos a un spa. Ese viaje interior, ese registro divino Es la herramienta más poderosa que podemos tener. Y es fácil, es gratuito y es único. Puedes comunicarte con ese interior y ver que siempre estamos acompañados. Que hay amor, porque todo lo creado está hecho con amor. Estamos en tiempos difíciles, sí, pero hay mucho amor. Y detrás de las bambalinas de ese mal hay mucho amor y hay seres que trabajan también para ayudarnos. Tanto los que no vemos como los que sí vemos, que a lo mejor no salen aquí en pantalla, pero que están haciendo una linda labor con mucho esfuerzo para contrarrestar todo lo peor que está ocurriendo o que va a ocurrir. Entonces, sujetémonos ahí fuerte y sobre todo intentar meditar al menos 10 minutos al día para unidos, para no sentiros solos, para no sentir que estáis desubicados, que qué vais a hacer con vuestra vida y llenaros de temor, no. Hay una lección interna muy poderosa y esa la tenéis dentro y no está fuera en ningún pack que os regalen ni en un eh, móvil, ni en una pantalla de ordenador que te de, den toda la información que tú quieras. Está ahí dentro. Y como digo, es gratuita, única. Y es de lo que nos quieren separar. No separéis. Uniros a las personas que más queráis. Que os sintáis cómodas. Hablar, meditar, compartir. Porque vamos a necesitar compartirnos y mucho y también lo material yo tengo pan ¿y tú qué tienes? Ah, unas zanahorias, unas patatas. Ah, me ha sobrado pollo. Parece una tontería lo que digo, pero nos va a ayudar en el futuro. Vaya que sí. Volvemos a la etapa de nuestros bisabuelos, pero siempre con esa gratitud y con esa luz es la que nos va a ayudar y nos va a salvar Realmente, imaginar qué maravilla, qué belleza, que no nos hemos dado cuenta nunca y la hemos mirado ahí. Está aquí, está dentro. Somos nosotros, en comunicación con todo. Si los animales perciben todo, nosotros también. Solo que nos hemos olvidado dónde está el dial conectémonos con ese día al divino y es gratis como digo un abrazo de todo corazón y esas son mis palabras positivas porque todo lo bueno es la verdad, la verdad que se ve, la verdad que es objetiva porque luego cada uno tenemos nuestra verdad y todas pueden formar un gran puzzle y dónde sacar realmente el juego de lo que está pasando. Pero esa verdad de la divinidad es incuestionable y es real. Quedaros con eso.